Muy bien, queriendo como cada miércoles hablar de economía contigo. Bueno, tú sabes que pasamos una semana o estamos en una semana donde los números a nivel internacional este han sido relativamente buenos, ha habido hay una especie de ambiente de, de pospandemia o de recuperación pospandemia. Y en ese marco este hemos visto algunos datos que son interesantes, por ejemplo, que cada vez se, se afianzan más el precio de las commodities, ahí tenemos algunos unos rubros, ya hemos hablado de esto en alguna oportunidad, pero da la impresión que esto vino para quedarse, el caso de la soja, ¿eh? el caso del cobre para los chilenos, eh, que, que son productos importantes para las exportación, otros que capaz que nos preocuparían un poquito más porque no los producimos y los importamos, el petróleo, el West Texas, Está este estimándose por parte de los bancos internacionales en el entorno de los 70 dólares a lo largo de este año. Es un, un valor este muy importante. Recordemos que el año pasado, un poco más adelante, por allá, por abril, luego del de primer shock de la pandemia, el precio del barril del petróleo estaba en valores negativos. Una curiosidad. Bueno, hoy estamos a valores que están lejos de aquellos y se estima que van a seguir subiendo. Andan en el entorno de los 60 dólares. Y repito, la banca Morgan, JP Morgan, está pensando en este el petróleo en, alrededor de los 70 para mediados de este año. Y otro dato que también ha sido eh, destacado es que en esta semana hemos visto algo que eh, finalmente eh, cambia el, el, la tendencia que tuvo desde hace bastantes meses, la tasa de interés a 10 años de los títulos públicos norteamericanos han estado subiendo, están ahora en 1,35%, eh, a mediados del año pasado estaba menos de la mitad, 0,53%, todavía le queda un tramo largo, pero, por ejemplo, hace un dos o tres años estaban en torno del 22 y algo por ciento, o sea que le queda todavía por crecer, lo que sí está claro que dejó de bajar y comienza a subir el rendimiento de los bonos de Estados Unidos, repito, el clásico, a 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay una recuperación, hay una vuelta a la lentamente a la estabilidad en los mercados financieros y eso obviamente va a repercutir en todo el mundo. Volver a la calma implica volver a la situación eh, este que existía antes de marzo del año pasado. Y a propósito, el Banco Central publicó en estos últimos días eh, las eh, encuestas que hace a los distintos observadores económicos, investigadores, bancos, de nuestro país con respecto a las perspectivas para este año 2021 y 2022 la famosa encuesta económica que realiza el Banco Central y ahí vemos por ejemplo algunos datos que eh, merecen un poco de atención por ejemplo para el 2021 a los agentes económicos creen que el producto interno bruto en promedio verdad va a crecer alrededor del 2,94% ya bajamos del 3% la, el dato anterior era 3,10% ahora baja el 2,94%, cerca del 3%. Esto dista bastante de lo que el gobierno planteó en el presupuesto nacional de un crecimiento del 4,3%. De a poco estamos, eh, yo diría, bajando un poco a niveles eh, que es eh, son más consensuados, verdad en torno del 2,5-3%. Y para el 2022 el gobierno estimaba ahí un crecimiento del 2,5%, los agentes económicos están estimando un 2,62%, bastante alineado. Daría la impresión que los próximos dos años, aún con un UTM, el crecimiento económico va a ser bastante reducido en nuestro país, lejos de aquel famoso rebote en forma de B corta, que en alguna oportunidad habíamos escuchado a la propia ministra de Economía o algún asesor del Ministerio de Economía o de la o de Planeamiento y Presupuesto. Este año el crecimiento va a estar por debajo del 3%, en promedio lo están diciendo los operadores y los distintos analistas, el año siguiente, 2022, también va a estar por debajo del 3%, vamos a estar muy lejos de ese rebote. ¿Qué va a pasar con el dólar? Bueno, el, el presupuesto había estimado un dólar en 46,9 al cierre, del año 2021. Pero cuando uno lee las encuestas, acá lo que tenemos es una noticia distinta, ¿verdad? El, tenemos que el dólar va a estar muy por debajo, por lo que estiman los analistas económicos, en el entorno de 44,49 pesos al cierre del 2021 y 46,78 al cierre del año 2022. O sea que el dólar va a crecer menos de lo que estimaba el gobierno en el presupuesto que iba a A crecer Y finalmente, el dato más eh, positivo de todos es el de la inflación. Eh, recordemos que el gobierno estima la inflación para el año 2021 en el entorno al 6,9%, bastante en línea con los agentes económicos, que creen que va a ser 7,05, y en el 2022, 6,75, dicen los agentes económicos, 5,8 el gobierno. Lo importante es que en ambos años, finalmente, la inflación va a estar en el rango del 3 al 7%, que es el rango objetivo que tiene el Banco Central y que no hemos logrado cumplir prácticamente nunca en los últimos 15 o 20 años desde que hay un rango meta. Si esto es así, si los operadores económicos y, y los analistas financieros están acertados, lo que vamos a tener en este año es una caída de eh, la competitividad. Nuevamente, la inflación va a estar por encima de la devaluación, otra vez, Vamos a perder un poco de competitividad, nos vamos a ver relativamente más caros con respecto al año pasado. Ayer el dólar cerró a 42,98 con una devaluación relativamente baja para el año 2021 si se cumple la estimación, repito, de las encuestas de expectativas económicas, el dólar se cerraría en el entorno del 44,5% el interbancario fondo al cierre del 2021. La nota más curiosa de estos días es que hay una moneda que no manejamos aquí en nuestro país y no la maneja nadie, ningún gobierno, y que eh, está generando un un un ruido bastante fuerte a nivel mundial. Por primera vez el Bitcoin, la moneda virtual, superó los 50.000 dólares cada unidad para que tengan una referencia en pesos, Uruguayo cotiza a 2.195.900 pesos hace 5 años un Bitcoin valía 12.678 pesos así que si alguien compró hace 5 años y gaste un Bitcoin y gastó 12.678 pásenme su teléfono porque es un genio de 12.678 pesos hoy tiene 2.195.900 y capaz que puede vender y repartir un poquito la ganancia entre todos los que eh, convivimos en, en estos lares. Esas son las novedades de esta semana del punto de vista económico, Jorge. Mauro, más allá de la economía de nuestro país, una pregunta que, que se me ha quedado pendiente en los días anteriores de hacerte. Se nota, uh -huh. se nota en la economía de, del mundo la falta de Trump. Buena pregunta, sí, se nota. Eh, jamás, este, en los últimos cuatro o cinco años estábamos acostumbrados a cuál iba a ser el Twitter, el disparate del día y el nerviosismo en los mercados por motivos políticos, por declaraciones. Hace, unos, es verdad, lo que tú dices, hace casi un mes que los mercados se mueven por noticias económicas y no políticas. Es más, no sabemos lo que está opinando el presidente de Estados Unidos actualmente sobre ninguna de estas noticias que hemos hablado ni si el petróleo está caro o barato si hay que subir o bajar la tasa de interés empiezan a aparecer como noticias importantes lo que opina el secretario de finanzas o la secretaria de finanzas de Estados Unidos o los distintos presidentes de los bancos centrales, hemos vuelto a la normalidad efectivamente para bien de los mercados se está notando la falta de Donald Trump Bueno, en buena hora entonces para para, para para beneficio de la humanidad, no solamente de los norteamericanos ¿verdad? Eh, sí, claramente hay menos nerviosismo en los mercados a causa de noticias que no necesariamente eran interesantes en el punto de vista económico, pero que trascendían y ponían más nervios que otra cosa en los mercados. Claro que sí. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias, Mauro, muy amable. A ti, buena semana para todos. Chao.